estás en órbita.com.ar Willy, ¿cómo andás y eh, cómo anda la banda ¿no? en este momento que están con disco nuevo, también con planes de festejos de, de las dos décadas de la banda? ¿Cómo andan los tipitos por ahora? Bien, la verdad que contentos con el disco nuevo, contentos con esto de, de, de, de ensayar para tocarlo en vivo para, para la gente y para nosotros también, porque es un desafío viste rearmar los temas ponerse al día con todo lo que se grabó, porque muchas veces hacer sobre grabaciones y tenés que después elegir qué es lo que rinde más, tocar de todo lo que se grabó, así que aprendiéndonos el disco, que es un desafío y una tarea muy linda, muy gratificante, volver a cantar las canciones que grabamos. Este disco Push, que ya tiene un mes, un mes en, en la calle, bueno, tiene, sí. como ustedes ya lo han lo han anunciado, algunas... Incursiones en géneros que son poco comunes con para la banda, digamos. ¿Cómo fue también este proceso? Bueno, nos dimos cierta licencia porque muchas veces las producciones se encalan desde el punto de vista de que hay que tener material para cortar y y no correrse mucho el estilo del grupo. Y esta vez como la, la producción recae en, en la banda, dentro de la banda nos dimos esta libertad, ¿viste? Nos, nos dimos un poco de, de soltura a la hora de elegir temas y nos pareció lindo eso. Poner a veces para poner para, para otros demos también hemos hecho canciones de otros estilos y a veces no no no entran en, en los discos por esto que te contaba, ¿no? Claro. Así que esta vez nos dimos esos gustitos y me parece que le aportaron al disco una cosa novedosa y linda que no es interesante, ¿no? Salirse un poco de lo ¿sí? sí, sí, sí, sí. Este material push que tiene, estaba chumeando por ahí, tiene una historia, ¿no? El, el nombre, en realidad, una sí. anécdota de, de años atrás. Sí, sí, porque en una gira que hicimos en el año 98, una de las primeras giras que hicimos por la costa, teníamos, habíamos alquilado un micro que se quedaba, se quedaba bastante, así que había que empujarlo. Entonces uno de nuestros asistentes nos gritaba push tipitos a la hora de tener que empujar todos a la vez, ¿no? Éramos muchos los que, los que estábamos arriba al micro y para empujar pero había que mancomunar fuerza. Entonces este chico, a manera de chiste, decía, push tipitos, push tipitos, y nos acordamos de eso, con esto de, de volver un poco a la producción interna, como un poco como a, a nuestra primera forma de trabajo, que fue hacer los arreglos nosotros, eh, como trabajar los temas nosotros solos en una sala. Entonces, Eh, nos pareció lindo celebrarlo de esa forma de push, ¿no? Mm. Willy Tipitos tiene un, un largo camino de hecho, más de dos décadas tocando y sí, bueno, sí. Les, les ha costado mucho estar donde están ahora de, de llegar a los grandes escenarios y demás ¿Cómo ves también sí. el proceso ahora de las bandas que quizás es más corto? ¿Hay bandas que son más o, o más efímeras o más fugaces? Sí, eh, yo qué sé sigue habiendo de todo, ¿viste? De todas maneras veo que Eh, las que permanecen, que duran en donde los problemas personales superados felizmente por los del grupo, ¿Sí? entonces me parece importante un trabajo personal 8 de julio se viene un teatro ópera, una fecha importante están preparando festejos también Sí, estamos, bueno, estamos en, en el proceso como te contaba, de ensayo de, de, de rearmar los temas, nos, nos convoca a presentar el disco, así que vamos a tocar las 14 canciones del disco van a estar los invitados ahí del disco también va a estar el Sergio, van a estar los pericos, va a estar Walter Ríos con su trío del tango para, para tocar el tanguito de Sede, y a ponerle ahí un poco de aire fresco a la cuestión ahí en el escenario. Seguramente haremos algún tema de Miranda con Ale Sergi, ya que lo tenemos ahí en el escenario. Lo vamos a, a, a aprovechar para hacer un tema de Miranda que tanto nos gusta la banda y aparte que también compartimos un camino en común, ¿no? en En, en, este, en estos años que nos fuimos viendo crecer también unos a otros y después bueno los pericos obviamente que es un lujazo tenerlos a todos ahí a toda la banda para que nosotros solamente agarremos los cuatro micrófonos y nos pongamos a cantar la verdad que es un lujazo que nos damos y bueno contentos, la verdad que es muy contentos con el ópera vamos a recorrer obviamente en nuestra carrera, vamos a cantar canciones, vamos a hacer un par de enganchaditos ahí a hacer un par de canciones eh, a recorrer un poco la historia del primer disco hasta el último así que Eh, los esperamos a todos el 8 de julio, los que se quieran venir están invitados y, y bueno, vamos a vivir una gran noche. Claro, y si no calculo Push tendrá gira nacional en algún momento volverán para Corrientes también. Seguramente vamos a pasar por Corrientes de nuevo, y vamos a recorrer el país nuevamente, vamos a tratar de volver también a algunos países en exterior, aquí en por, por por Latinoamérica, México, vamos al Perú, seguramente de nuevo, Chile, Uruguay, Paraguay. Eh, y vos, trataremos de volver a España también, ya que tenemos una rombita también entre los ritmos, estos que hablábamos antes, estos ritmos que hemos abordado sí, ahora, como, sí, sí. como con esta licencia que nos damos, eh, vamos a, a, a ver qué pasa con, con España también, a ver qué, qué, qué nos que nos pasa allá, en Europa? Julio, pues muchísimas gracias por el tiempo. Willy de los Tipitos pasó por CNQ. Un abrazo grande, muchas gracias. Otro para vos. Igual, bueno, saludos por allá. Ya nos estaremos viendo. ¿eh? Dale, gracias.